Buenos días compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. La sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo se festejó especialmente en La Pampa una provincia señalada como pionera en el reconocimiento de algunos derechos de las mujeres. En el día después de la histórica sesión, la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, pampeana, destacó en Radio kermés las implicancias políticas de la decisión. Nosotros siempre decimos que este no es un proyecto del Poder Ejecutivo, este es un proyecto del colectivo feminista que durante años ha militado con intensidad, con sus pañuelos verdes en la calle este y ha puesto en la agenda pública este tema, pero hay que reconocer que el Poder Ejecutivo no hizo como el gobierno anterior, que lo mandó y, y arréglense el Poder Ejecutivo y, y, la, y la vicepresidenta, eh, que comprometieron con el tema, hablaron con los gobernadores, hablaron con los senadores indecisos, escuchan, escucharon, porque el, el plan de los mil días también es una escucha atenta, ¿no? hacia los que estaban en contra de la interrupción voluntaria del embarazo diciéndole bueno esto no obliga a nadie a abortar a los que no quieran abortar les vamos a garantizar los 1000 días los primeros mil días a esas niñas y esos ajenos En tanto desde el movimiento pampeano por los derechos humanos Raquel Barabachi saludó la decisión de la Cámara Alta y reivindicó especialmente el rol de las organizaciones feministas. Un cierre de año eh, tan verde eh, que creo que es, esto eh, se lleva a todos los galardones eh, y pone, digamos, esa cuota de, de felicidad de tanta gente luchadora eh, de tantas décadas. Bueno, fue como un broche de oro lo de ayer. Sinceramente, yo creo que la mitad más uno del país no no durmió eh y fue muy emocionante, ¿no?, era este, el resultado. Ahora vendrán otras batallas, porque hay que ser claro, el resultado de eh, que la ley sea ley es el resultado de la lucha eh, en las calles, en las plazas, en todos los ámbitos, de la um, marea verde, de las pibas, de las históricas, de, de todo el mundo, Sin distinción, digamos, ahí no había grieta. Estaban todas juntas. Reportó para el informativo Farco Radio Quermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.